El lema de los oficiales de policía es servir y proteger. Y sin embargo, con todos los hombres y mujeres que trabajan en servir y proteger, todavía podemos sentirnos amenazados y con temor. Sin importar cuánto tratemos de deshacernos de la maldad en el mundo, nunca lo lograremos. Hoy en momento decisivo, el Dr. David Jeremiah nos compartirá un mensaje titulado Oración y protección, segunda parte. Una palabra muy alentadora para todos aquellos que conocen al Señor.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 Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Estamos estudiando la oración porque hemos estudiado el Nuevo Testamento y descubierto que la oración es una prioridad importante para los creyentes. Saben, un día los discípulos se le acercaron a Jesús para pedirle que les enseñara a orar. Y en vez de ofrecer un discurso largo sobre la teología de la oración o enseñarles cómo escribir una oración larga y florida, con palabras grandes y frases elocuentes, Jesús simplemente les presentó un modelo para orar. Esta oración corta que conocemos como el Padre Nuestro es un bosquejo hermoso que todos podemos usar para aprender a orar eficazmente. Y esto es lo que hemos estudiado durante estos últimos días. Hoy concluiremos la lección que comenzamos ayer al hablar de la frase al final del versículo 13 que dice «No nos metas en tentación, mas líbranos del mal». ¿Qué significa ser librados del mal? por el Dios Todopoderoso en respuesta a la oración? De eso hablaremos hoy. Abramos nuestras Biblias ahora para comenzar. Estamos estudiando la oración de los discípulos, en ocasiones llamada la oración del Señor. Se halla en Mateo 6, y hemos indicado que esta no es precisamente una oración para memorizar, sino un modelo para nuestra oración. Recuerdo la historia de un joven que una tarde se estaba preparando para un partido de fútbol. Vivía en ese tiempo en que la gente... Todavía recibía la señal para su televisor por medio de una antena en el techo. Y la de él no estaba funcionando bien. Así que subió para arreglarla, a toda prisa, para no perderse el partido que a las cuatro comenzaba. Y en medio de su apuro, perdió su equilibrio y se resbaló por las tejas del techo, quedando colgado del canalón con sus manos. Su primer pensamiento fue darse cuenta de que estaba dos pisos al aire y sin saber qué hacer. Así que gritó hacia abajo, ¿hay alguien allá abajo que me pueda ayudar? Pero todos estaban dentro de la casa y no le escuchaban. Nadie respondía. Así que por intuición miró hacia el cielo y gritó, ¿hay alguien allá arriba que me pueda ayudar? Y escuchó un clamor del cielo que decía, cree y suelta las manos. Y respondió, ¿hay alguien más allá arriba que me pueda ayudar? <risas> Así es. Queremos ayuda con tal de que la ayuda sea algo con lo que podamos lidiar. Danny Sutton tiene ocho años y escribió lo siguiente para su maestra de tercer grado en la escuela dominical, quien les había pedido que explicaran a Dios. Una de las principales tareas de Dios es hacer a la gente. Las hace para ponerlas en lugar de las que se mueren, a fin de que haya suficiente gente como para atender las cosas aquí en la tierra. No hace gente grande, los hace siempre bebés. Pienso que se debe a que son más chicos y son más fáciles de hacer. De esa manera, no tiene que gastar su valioso tiempo enseñándoles a andar y hablar. Puede dejar eso a las madres y a los padres. Pienso que así resulta bastante bien. La segunda tarea más importante de Dios es escuchar las oraciones. Hay mucho de esto porque algunas personas, como los predicadores y otras cosas, oran no solo cuando se van a la cama, sino en diferentes ocasiones, y la abuela y el abuelo oran cada vez que comen, excepto cuando se toman un té en pie. Dios no tiene tiempo para escuchar la radio o ver la televisión debido a esto porque Dios lo oye todo. Debe haber un enorme ruido en sus oídos a menos que se haya figurado alguna manera de bajar el volumen. Dios lo ve y oye todo, y está en todas partes, y eso lo mantiene muy ocupado. Así que uno no debería desperdiciar el tiempo pidiéndole cosas que no son importantes, y por encima de las cabezas de los padres, y pidiendo algo que ellos dicen que uno no puede tener. De todas maneras, no resulta. Este es Danny Sutton, en la Iglesia de Cristo, en Maryland. Y su comprensión incipiente de la oración. Todos empezamos, en algún punto, a aprender que la oración es ponerse en contacto con Dios, buscando de Él las respuestas para tantas de nuestras preguntas. En la oración que hemos estudiado, hemos aprendido que debemos seguir este modelo cuando nos acercamos al Señor. Es un modelo maravilloso para la oración. Empieza con alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. continúa ayudándonos a poner en orden nuestras prioridades. ¿Son las prioridades del reino o son las nuestras? Oramos, «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Luego, buscamos de Dios su provisión, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Como vimos la semana pasada, también podemos orar pidiendo protección, Elevamos la primera parte de esta petición, y no nos metas en tentación. Hoy, llegamos a la segunda parte de esta petición, mas líbranos del mal. Alguien ha dicho que en esta oración hay tres cosas con las cuales tratamos. En primer lugar, devoción. En segundo lugar, la necesidad de la dependencia. Y tercero, el percatarnos del peligro. No oraríamos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, si no anduviéramos sobre terreno minado a través del cual tendríamos que valernos de nuestros propios recursos. No nos metas y líbranos. Son oraciones para los cristianos de los días modernos que están tratando de figurarse cómo avanzar por la vida y triunfar con Dios. He quedado asombrado esta semana al pensar sobre esto. que tenemos un Dios maravilloso y libertador. Dios se halla en la empresa de la liberación. Fue Dios quien liberó a los hijos de Israel y los sacó de Egipto. Fue el mismo Dios quien los libró de los egipcios, quien les hizo cambiar de parecer y luego los persiguió. Fue Dios quien libró a Daniel del foso de los leones y a los tres jóvenes hebreos del horno de fuego. Fue Dios quien libró a David del gigante Goliat y a Lot y a su familia de la ciudad de Sodoma. Fue Dios quien libró a José de la cisterna y más tarde de la cárcel. fue Dios quien libró a Elías de Jezabel y de Acab fue Dios quien libró a Job de todas sus pérdidas y luego se las restauró fue Dios quien libró a Pedro de ahogarse y de la cárcel fue Dios quien libró a Pablo de los peligros de todo tipo imaginable Dios es un libertador le encanta que sus hijos oren pidiendo liberación es más, la única vez que yo sepa que Dios no libró a alguien fue a su propio hijo no libró a su propio hijo, pero la Biblia dice lo entregó para que nosotros pudiéramos ser librados mediante su muerte. No debería sorprendernos que Jesús nos haya enseñado a orar. Líbranos del mal. Es una súplica por protección frente a la amenaza de peligro. Si este ruego es una parte de nuestra oración regular, entonces nuestro peligro es constante y nos rodea siempre. Pero Jesús nos dijo que oráramos así, y pienso que quiere decir en base regular, diaria. Alguien me dio un libro de oración anglicano. Una de las epifanías en este libro de oración habla de los peligros que enfrentamos. «Oh Dios, que sabes que estamos en medio de tantos peligros y tan grandes que no siempre podemos mantenernos de pie, concédenos la fuerza y protección que nos sostenga en todos los peligros y nos lleve a atravesar todas las tentaciones». En una sección más adelante del libro, surge otra idea de cómo estos antiguos anglicanos veían los peligros de la vida. del pecado y de las acechanzas y ataques del diablo, de toda ceguera del corazón, del orgullo, de la vanagloria e hipocresía, de la envidia, el odio, la familia y toda falta de caridad, de la fornicación y de todos los demás pecados mortales y de todos los engaños del mundo, de la carne, del diablo, de la muerte súbita, inesperada y para la cual no estemos preparados, de la dureza del corazón y del desprecio hacia tu palabra y tus mandamientos, Señor. Líbranos. estaríamos en buen lugar si nosotros, así como ellos, oráramos diariamente por liberación de estas cosas. Me gusta pensar en ellas como minas en el camino. Si no tenemos cuidado, podemos, sin quererlo, entrar en ese campo y pisar una mina terrestre que puede causar gran destrucción en nuestras vidas. Muchas veces, en los Salmos, David pedía liberación. David, Era un hombre consagrado. Leemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, al leer los Salmos, David oraba vez tras vez que Dios le librara. Obviamente, a pesar de su consagración, y sabemos igualmente de sus fracasos, David era sensible a su necesidad de que el Dios Todopoderoso le librara. Me pregunté, ¿de qué cosas pediría David que Dios le librara?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 Amén. Ha sido interesante estudiar el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo y entender lo que tenía en mente nuestro Señor al darnos esta oración que hacemos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración que debemos hacer de alguna forma todos los días al enfrentar el mundo hostil donde damos testimonio para Jesucristo. Mañana, En momento decisivo hablaremos de la doxología de la oración, siguiendo en esta misma sección del capítulo 6 de Mateo. Espero que usted pueda estar con nosotros para esta lección y no se olvide de invitar a sus amigos y seres queridos a escuchar junto con usted. Una vez más, gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar.